Bienvenidos un día más a Berry Metal ¿Qué tal fue la semana pasada? Espero que os haya ido bien Con el arranque que hacemos aquí, ya sabéis Una horita de heavy metal De todo el heavy que puede haber Y cabrá por tiempo de los tiempos Aquí os lo vamos a poner Todo, todo, así que nada eh, Vamos a ir arrancando un poquito eh, Vamos a dejaros un poquito más eh, Esta canción de los Iron Mask Recordad, eh, esta es nuestra nueva cabecera Con los Iron Mask eh, Arrancamos y esto de Good Punishes I Bueno, pues así empezamos hoy. Eh, ya sabéis, eh, ya estamos cerquita del Día de Berriozar. Eh, ya sabéis, eh, tenemos cositas aquí este sábado para ver, hacer en el pueblo. Así que ya sabéis, animaos. ...a participar y a estar sobre todo con la gente aquí en el barrio. Pues nada, eh, cosita que traigo hoy especial... ...ha estado 40 veces este disco aquí, pero otras 40 que las traigo... ...este disco es de los eh, Judas Priest y el famoso disco de Painkiller... ...la portada de este disco estaba dibujada en el iris, en el iris perdón... Eh, ...allá en el... Eh, por lo viejo pero eh, ya la han quitado, la han, la han desdibujado, la han cogido, la han pintado y ya está, Ala, ha cambiado el rollo bastante. Pero bueno, nosotros lo traemos aquí, eh, música de la buena, ya sabéis, eh, un poquito de volver al pasado, porque ya sabéis que a mí eh, me gusta mucho mirar para atrás, porque eh, sabemos eh, qué es lo que estamos haciendo ahora, pero muchas veces la gente se olvida de qué es lo que hemos hecho antes. Y esto es un gran ejemplo Así que nada, nos vamos con la canción que daba título de este disco Bueno, pues eh, aquí teníais esta canción Painkiller que daba eh, título a este disco en versión remasterizada ya sabéis, eh, ahora mismo tenéis muchos, muchos discos con eh, las versiones remasterizadas que suenan que te cagas así que nada, lo siguiente eh, un grupo que ya está estado por aquí ya os lo presenté estos son los Dimmu Borgir y se presentaban con esta canción Dimmu Así se nos presentaba esta gente a nivel mundial, así que nada, eh, ya veis que eh, cañita no les falta esta gente. Los siguientes por aquí son Blink Guardian y Precious Jerusalem. caña tenían esta gente, la verdad es que no, no han vuelto a sacar eh, nada así un poco destacable ni decente para decir. Pero bueno, algún día de estos ya, ya a ver si me apaño un poco de música de esta gente porque está un poquito difícil. Eh, no hago más que buscar, intentar buscar discos y está un poquito un poquito difícil, pero bueno, ya ya aquí algo haremos, no os preocupéis. Eh, lo siguiente, lo siguiente van a ser dos pistas del disco de Painkiller de los eh, Judas Priest de eh, que no aparecían, son dos bonus tracks que son exclusivos de la edición remasterizada en CD, que son eh, Living Bad Dreams, eh, que fue un descarte que se hizo para este disco, y eh, Leather Rebel en directo en un concierto, así que eh, podréis escuchar cómo sonaban esta gente en directo. Así que, oye, no está mala cosa. Aquí os voy a dejar con estas dos canciones, que las disfrutéis y con otra cosita vendremos eh, un poquito más cerca de casa no hace falta irnos eh, al extranjero para tener buena música hace unos cuantos años Your spirit coming soon I stare up at a scarlet night The skin so cold and smooth Turns tender kisses into fights As you begin Ahí teníais este pedazo de directo de led rebel y la balada vamos eh, no tiene desperdicio eh, bad dreams eh, ya sabéis os he dicho que era un eh, descarte que se hizo para este disco y que luego en la red eh, perdón en la remasterización eh, se puso mmm, porque al productor del disco de la remasterización pues le pareció bien y oye acertó bastante bien eh, como ya os he dicho antes en eh, Muchos grupos que cantan en inglés, tal, pascual, pero eh, ya sabéis que aquí en nuestro país eh, tenemos grandes grupos como Balán Rojo, eh, Leño, Ñu, en fin, todos estos eh, grupos conocidos eh, de primeros de los 80 y finales de los 70 y que empezaron el rollo de los del tema de heavy metal o heavy o rock duro por aquí, por estas orillas de, <ríe> del Atlántico. Así que nada, eh, nos vamos a ir ahora con otro de esos grupos que, que arrancaron el tema aquí en este país. Eh, estos eran Panzer. Algunos les sonará, otros no. Eh, los que ya oyeron la temporada pasada, pues... Eh... <coughs> Perdón, ya sabéis que eh, por aquí han sonado bastante. Nos vamos eh, con eh, esto de, desde el disco de Al pie del cañón y esta canción se llama Al Pe perro viejo. <risa> Esta gente hacía muy buena música, eh, no tienen muchos discos, pero bueno, oye, eh, la calidad está ahí. Eh, es lo mismo que pasa con Los Ángeles del Infierno, eh, además vecinos de aquí, de Donosti, que hicieron seis discos y se acabó. Eh, sé que uno de los guitarras ha estado dando clases por ahí, pero bueno, eh, ya sabemos que de algo hay que vivir. Si no se puede vivir de la música, pues algo habrá que hacer. Así que nada, eh, nos vamos con otros que no, no han dado señales de vida de decir Vamos a hacer una gira con el disco nuevo Pero bueno, eh, ya veremos qué es lo que pasa con los Disturbed Y pues ahora, con Sons of Plunder Sons of Plunder much just like the old sound already heard it for the hundredth time 100 hundred more with the same sound running room with the machine that you know It's sounds stop on the freaking new ground you should I have another hit this time the mother Los siguientes, Saratoga y esto de Ángel de Barro. Eh, vamos a ir con un grupo que ya tuvo su especial aquí eh, Ya sabéis, hacemos especiales de toda la hora y media Exclusivamente de un grupo para presentarlo a la gente que lo conozcáis eh, Ya sabéis, eh, hicimos con los eh, Lordi, hicimos con los Avalanche eh, Con varios grupos y uno de ellos eran los Edgai Y no me voy a quedar con esto de Misteria desde el disco de Half-Life Club Ja Killing me No thunder, wind and rain Eels are crawling everywhere Compounding with the game Bueno, pues eh, ya tocó a su fin esta horita de heavy metal eh, así que nada, eh, ya sabéis eh, os espero el lunes eh, que viene eh, aquí en esta radio de 6 y media a 7 y media ya sabéis, con todo el heavy metal eh, la semana que viene os traeré otro disquito eh, que os voy a dejar ahora con él otra vez, eh, este disco de los Judas Priest, eh, esto de Painkiller, con la canción Nightcrawler eh, ya sabéis, el día eh, 24, este sábado Eh, tenemos cositas aquí en Berriozar, ya que es el día de Berriozar, así que ya sabéis, animaos y salir a la calle y participad eh, con todo lo que podáis eh, para echarle un poquito de sal al tema este. Así que nada, pues aquí os dejo con los Judas Priest, Night Trailer y nosotros nos volvemos a oír el lunes que viene.